Jornadas La Comunicación como un Derecho Humano 19 de abril a las 17 horas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación La, la Comunicación, comunicación como, como un Derecho, derecho humano. humano Participan Judith Gerbaldo, Miguel Rodríguez Villafañe, Marilyn alanís y Gustavo Tisera 20 de abril a las 15.30 horas en la sede de Adiuk la trama informativa de la TV cordobesa, un informe realizado por el Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía del CEA y la Defensoría del Público. Y a las 17 horas, la convergencia y los desafíos para las luchas por el derecho a la comunicación, con la presencia de Luis Lázaro. Organiza Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba. Adhiere a DIUC y Facultad de Ciencias de la Comunicación.